10 de la mañana, 9 minutos, el gusto de recibir, como lo estamos haciendo con frecuencia, analizando distintos temas de la realidad, a nuestro compañero, el demógrafo Guillermo Mació, que ya lo tenemos en línea. Guillermo, buen día. Buenos días, Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Eh, también viviendo el calor por donde andás vos, supongo, este calor insólito. Un calor de falsa temporada, diríamos. Recién estaba hablando con un compañero de que las estaciones van perdiendo sus perfiles determinantes. Sí. Y eso significa que el cambio climático está en plena vigencia. Claro, claro, claro. Todo un símbolo de tantas cosas que pierden sus identidades, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos para hablar de otra cosa o de ingredientes de esos procesos en este caso, vos elegiste como tema para hoy hablar del proceso de construcción de la tercera vía para el transporte de celulosa. Claro, antes que nada quiero compartir una alegría inmensa que he recibido gracias a la radio, que se ha puesto en contacto con ustedes una persona de mi mismo apellido, que resultó ser prima hermana mía, hija de mi tío menor, que hace muchos años, décadas, se fue a vivir en los Estados Unidos y le perdimos el, el rastro. Y gracias bueno. a la radio pregunta y resulta que somos primos hermanos. Un saludo para ella y el agradecimiento a la radio. ¡Qué bueno! Las cosas que, que permite la comunicación. ¿Que te escuchó por internet, sí. Guillermo? Sí. ¡Qué bueno! Sí, sí. Bueno. Bueno, el es, saludo, entonces. Sí, sí, el saludo para ella. Entrando en materia, eh, estamos en los prolegómenos del de inicio de la construcción de la tercera planta de celulosa, sobre el río Negro, eh, frente o sobre el pueblo centenario. Esa planta tiene características diferentes a las dos anteriores. Las dos anteriores toman agua del río principal, el río Uruguay, están a las orillas y tienen como límite... El límite oeste, el agua, no tiene límite continental. En cambio, esta planta que se va a construir está en tierra firme, muy cerca de una ciudad, paso de los toros y pueblos centenarios, y yo creo que con una superficialidad increíble, no sé la dinama y todos los organismos involucrados no han tomado en cuenta el efecto de, de la, y las consecuencias de una planta de ese tamaño en materia de liberación de residuos industriales, gases y vapores eventualmente tóxicos. Uh -huh. Esta es una planta mediterránea que está en el centro neurálgico del país que pasa toda la carga que viene de Ribera para el sur y recíprocamente entonces este eh, eh, y se hace todo muy en silencio sin saber cuál es la capacidad de producción el destino, por dónde va a salir esa carga ya lo sabemos va a salir por ferrocarril por el puerto de Montevideo imagínese una una carga de troncos en vagones en isleras de 20, 30 vagones haciendo 230 kilómetros de ferrocarril dos veces por día es una locura en, el, en términos logístico y en términos de la preservación del medio ambiente a lo largo de todo su recorrido que atraviesa la ciudad de Durano la, la de Sarandí Grande, la de Florida la de Canelones para ir a embarcar en un puerto que ha de construirse en lo que es hoy la playa Capurro todo eso parece ser una cosa de locos demencial sin ningún respeto a la vecindad, a la autonomía del país y constituye sencillamente un implante colonial al más puro estilo del siglo XVIII. Yo entonces no, no he visto protestas, salvo los que se ven afectados, dicen que por el ruido del ferrocarril que va a pasar entrando a Montevideo, pero el efecto es todo a lo largo de la línea longitudinal de su trayecto que son más de 280 kilómetros. No he visto ninguna medida precautoria de ningún tipo para preservar el medio a medio, el medio ambiente, el paisaje y el tránsito rural que por todo esos departamentos se produce constantemente. Por lo tanto, yo llamo ya ya creo que es un poco tarde, pero no ha todavía una definición precisa de las regulaciones de cómo va a estar aislada o protegida o separada esa franja de tránsito que, como explico, va de Paso de los Toros al puerto de Montevideo, a un nuevo muelle que habrá de construirse específicamente en lo que hoy conocemos como Playa Capurro. Para que la gente se imagine ese aspecto que se va de infraestructura al servicio de UPM, entonces eh, estamos hablando como de una vía que se va a anexar a la a la ruta, Guillermo. Una vía que, que va paralela a la ruta va a seguir principalmente la ruta, de la traza que tiene el ferrocarril actual, el ferrocarril central, construido por los ingleses, modificando el trayecto donde hay curvas muy cerradas, porque como son vagones muy largos, incluso los rieles hay que cambiarlos, las curvas tienen que ser mucho más abiertas. Entonces va a haber una modificación, no en la traza de la vía, pero sí en el despliegue de la curva para que las curvas permitan un acceso suave y un tránsito suave para 30 40 vagones de madera uh -huh. en cada viaje, noche y día. Pero esto de la tercera vía que vos mencionabas, para que quede clara la gente, ¿es de tren no estamos hablando de un tercer carril para el tema de los camiones también? No, no, para los, los, no, no va a ser con camiones, va uh -huh. a ser con vagones de ferrocarril. Ajá, correcto. El, el, el traslado principal, la mayoría del tonelaje de madera de Paso de los Toros al puerto Capurro en Montevideo va a ser por un ferrocarril que se va a aprovechar donde se pueda en la, la línea existente previo Sustitución de los rieles, todos los rieles son nuevos y los para el Estado uruguayo. Es decir, lo que se aprovecha es el trazado, una parte de los rumiantes y donde las curvas son muy cerradas, serán curvas nuevas. Y se hará un desvío gracias a la protesta de los pobladores en Florida y en Sarandí Grande porque he pasado por el medio del pueblo. Claro. No, porque... Vale la pena apuntar que además de este tema del tren, justo estamos mirando algunos portales que hablan de declaraciones del Ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, que además de todo esto del ferrocarril que venimos hablando, eh, Heber anuncia la llegada de los camiones bitrenes a Uruguay que lo cataloga como el transporte del futuro y que van a llegar en estos días diseñados en Australia que implican también cambios en la infraestructura a nivel de rutas, porque dice, por ejemplo, que cargan 74 toneladas, que hay que reforzar puentes y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, porque van a cambiar. Los, los camiones que vienen para llegar son de sobre ancho. Los camiones que tenemos actualmente en el Uruguay en circulación permiten circular por una sola mano, porque las carreteras uruguayas son particularmente angostas. Claro. Pero estos camiones que vienen tienen sobreancho o ocupan más de la mitad de la ruta. Cuando usted se enfrenta a él, tiene que desviarse y parar. Esa es otra de las gracias que nos traen las empresas papeleras. Claro. Y para la cual la autoridad uruguaya no ha hecho absolutamente nada. Ya sobre no se pueden ensanchar las carreteras de la noche a la mañana y esos trenes van a, precisamente a entrar, a circular en la cercanía de la planta de Conchillas, que es una planta inmensa, aislada sobre el río de la Plata, donde prácticamente el acceso de la población uruguaya a lo que eran las playas y los muelles de turismo de la zona están prohibidos están prohibidos el acceso al acceso a ciudadanos uruguayos. Te, ag te agrego sobre esto. Te agrego sobre ¿Eh? esta parte de los camiones, él ha declarado que la ruta 5 ha incrementado notoriamente el transporte de camiones que hace pesado el desplazamiento y defendió la necesidad de una doble vía y que el transporte de carga vaya por un sendero y el resto del tránsito pueda tener otra fluidez, y dijo Heber, eso tenemos que hacerlo de Durazno a Montevideo, porque de Durazno a Paso de los Toros ya se está haciendo una tercera vía para que en repechos el camión pesado se corra. Sí, bueno, eso ya ya existe en la línea, en la carretera Punta del Este y Rocha hay tramos así, pero eso significa que una gigantesca inversión de la infraestructura uruguaya para casi exclusivo beneficio de los camiones que van a monopolizar el tránsito cuando empiece a producir la planta del tránsito cam camionero en esas carreteras o sea que la colonización no solo significa tener plantas significa tener contaminación sino una exclusividad en el tránsito camionero, claro. porque no prefirieron usar el camión a modificar la gavía del ferrocarril, que permitiría circular permanentemente sin problema ninguno, pero había que hacer una inversión muy grande que el Estado uruguayo ni tenía los recursos, ni cómo, ni tampoco interés. Entonces los empresarios buscan el camino más fácil a costa del país servil, en este caso el Uruguay, que proceden a ofrecer la infraestructura que ellos solicitan. Por eso la realidad de la planta va a cambiar la realidad del Uruguay. Y creo que los uruguayos tienen que por fin despertarse y hacer manifestaciones sistemáticas para que no seamos una colonia neocapitalista de fines del siglo 21 Porque esto va para todo el siglo XXI. Este este emprendimiento cambia la realidad eh, geopolítica del Uruguay, cambia la realidad vial del Uruguay y cambia la estructura de comercio y negociaciones del Uruguay, como ya está pasando en los puertos de Fraivento, que uno cuando llega al puerto de Fraivento no cree que está en el Uruguay. Hay que ir a visitarlo nada más. ¿Por qué, Guillermo? ¿Eh? ¿Por qué no, no, es difícil creer que está en el Uruguay? Porque hay áreas privatizadas enormes de acceso para estacionamiento exclusivo para los camiones de determinadas empresas. Ah. Hay exclusión territorial. Lo mismo no da Palmeiras. Son como enclaves extranjeros que están instalados en el Uruguay. Y ahí se manejan con unas leyes que no son las leyes para los uruguayos. TAP-TAP. Está habilitado el acceso solo a aquellos camiones que están registrados por la operatoria de la fábrica o de la empresa extranjera que está operando allí. ¿Me explico? Sí, correcto, correcto. El tema de esto también, Guillermo, en este contexto, es que la, la, la crudeza de la situación de, de los trabajadores eh, colocan por encima de ese, de ese impacto, ¿verdad?, que se ve más a largo plazo, Eh, pero más rápido de lo que uno puede pensar, ven lo primero que ven es una oportunidad de trabajo en las obras, ¿no? Claro, pero la crudeza de la realidad de los trabajadores no es la responsabilidad. La responsabilidad es de gobiernos, porque también este gobierno actual está involucrado, en, no, en que no han sabido defender la soberanía territorial y se han sometido servilmente a condiciones tanto así que la ley forestal sancionada por sanguinetti en 1986 acepta que los pleitos entre las empresas y el Estado uruguayo por lesiones de intereses al Uruguay se dentilen en tribunales extranjeros internacionales, sí. no en la justicia uruguaya. Exacto. O sea, esa es entrega de la soberanía. Eso es entrega de la soberanía y no hay ningún espacio en la prensa, ninguna prensa se dedica sistemáticamente a analizar el problema, a leer la ley, a mostrarle a la ciudadanía que se ha hipotecado el país en esta materia por lo menos por 75 años. O sea que si hubiera algún accidente, ojalá nunca pase, pero del tren... Eh, con esto de los productos químicos que perjudique alguna parte de, de nuestro territorio eso no se podría laudar o sea, podría apelar UPM a que eso se maneje judicialmente fuera del país sí, en un tribunal internacional claro donde ellos tienen el, el poder básicamente porque son una empresa transnacional que está en cinco países europeos además este Por eso nos hemos hecho un pacto con el diablo y nosotros somos un ratón sin cola, que no hemos... Defendido lo más mínimo, hay que leer la ley forestal que no fue redactada en el Uruguay y eso es responsabilidad exclusivo del expresidente Julio María Sanguinetti en diciembre de 1986. Una ley nacional que compromete la soberanía uruguaya redactada por una comisión asesora de técnicos japoneses. Y esa ley, que es nuestra ley forestal, que la he estudiado con algunos compañeros, es absolutamente inmodificable y fue aprobada por unanimidad del cuerpo Legislativo Uruguayo. ¿Y qué le dirías a algún uruguayo que tuviera la, la expectativa de que esta infraestructura de vías pueda usarse para recuperar trenes de pasajeros, que los gobiernos tanto del Frente Amplio como este dejan abiertos a que bueno esa infraestructura se podría aprovechar? Bueno, simplemente hay que crear, hay que crear un movimiento ciudadano importante con presión que exija y que pida la habilitación paralela para el uso, el, el uso de las vías para un sistema siquiera local de transporte de pasajeros, porque esos trenes son muy largos, de larga carga, que marchan a baja velocidad, que transitan prácticamente en la noche acarreando rolos de madera al puerto verdad uh -huh. y no es tan, no están concebido el sistema para pasajeros pero bien puede habilitarse las vías para auto a, a horarios adecuados para el transporte de pasajeros que como común red nuevamente paso de los toros como montevideo claro bueno algo más que quieras sobre este tema para redondear guillermo yo creo que el tema este es que, está vigente y la gente se va a dar cuenta cuando empiece a obverar. Por eso yo, mi prédica es insistir e insistir antes de que el pastel esté cocido y la realidad sea irreversible y tengamos las generaciones que vienen cuando juzguen lo que está pasando va que diga y que diga y qué hicieron los uruguayos que estaban vivos en ese momento y podían pelear. Y yo me siento un loco en el desierto predicando estas cosas y no hay nada que se mueva porque hay una con hay una especie de compromiso o de silencio respecto a este a este acontecimientos porque hay mucha gente beneficiada en forma directa simplemente Muy bien. tenerlo en la mesa tenerlo en la agenda prosperar protestar Ya empezaron la construcción de la planta en paso de los toros. Esto va viento en popa para los empresarios y va viento en contra para nosotros, los ciudadanos. Estamos enajenando el país por generaciones. La, la inversión inglesa cuando se construyeron los ferrocarriles eran inversiones para beneficios del país. Estas son para perjuicio del país porque se apropian de lo que los otros no tienen. ellos no tienen territorio ni espacio libre, ni gobiernan cédiles ni sumisos. Ay, no se ve a ningún José Valle y Ordoñez en la vuelta para revertir eso, ¿no? no ningún José Valle Ordoña, ningún Luis Valle Ver, incluso, no se ve nada de eso la política la el núcleo de acción política está centrado en otras cosas parece que la infraestructura del Uruguay, la obra pública las grandes inversiones el control de los capitales extranjeros no son asuntos de gobierno mm. son asuntos de mercado ese es el drama Bien, nos vemos y... definidos por una economía de mercado abierto y que venga el que quiera Exactamente. y por eso está el Uruguay postrado en un estado de no desarrollo, de quietud, de, de siesta perenne, de permanencia, todo igual, no no compromiso en lo internacional, tampoco, todo a media agua, todo tibio, y eso le ha quitado jerarquía a la ciudadanía uruguaya, porque los que lo representan no velan ni bregan por el bienestar de todo el país. Muy bien, Guillermo, cerramos como siempre con un saludo de Cecilia que llega dice un saludo afectuoso a Mació y el agradecimiento de siempre por los temas destacados que trata con profundidad y responsabilidad de los que nadie habla, gracias, te dice Cecilia bueno, aquí damos por terminada la audición, será hasta la próxima, una, entonces mira, me un mira, menos ácido eh, una, una, te leo un mensaje más, Analia de Toledo eh también nos está nos está saludando, en todo caso nos está haciendo alguna consulta que le responderemos <coughs> eh, fuera de, del aire y veremos si la podemos contactar contigo. Gracias, Guillermo, como siempre, un abrazo. Bueno, muy amable, gracias, un saludo a toda la audiencia mis afectos. Chao, chao. Hasta la próxima.